Argentina. Argentina. Nuestro país. Nuestro país. Nuestra radio. AM 570. 570. Radio Argentina. Radio Argentina. La radio. La radio. Auspicia uno contra uno radio Nadire. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadire. Nadire distribuye y comercializa en la Argentina Brasim, colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana, ventas arroba nadirargentina.com Suéltate Señoras y señores esto es Uno Contra Uno Radio Yo tengo 60, todavía no me suelté creo que la actuación actual y la, lo, lo que está mostrando el equipo de Atenas, hay que preguntarse a los jugadores. Que siempre pensé en mejorar, ¿no? y, y en crecer y, y aprender y, y conocer cosas nuevas. Cuando estoy parado me siento mucho más que bien con él. No lo veo a Luis con la gasolina gastada. Todas las voces en uno contra uno radio. ¡Oye Todas las veces como para jugar al básico. Me desestabilizó mentalmente el hecho de salir de Houston, después de ir a Argentina y como relajarme. Me ha costado mucho volver a enchufarme. Obviamente eh, no siempre puedo jugar tantos minutos, pero bueno, cuando entro eh, algunos minutos, por suerte le puedo aportar lo que siempre me caracterizó de mi juego. ¿no? Sí, Poder jugar la Liga Nacional en Primera División para nosotros es, es muy fuerte y haber logrado el título, viajar a viajar a Toronto, ya es una experiencia maravillosa. Nosotros nacimos con la presión. El que juega bien, gana. Uno contra uno radio. Con ataque 57 de fondo, arrancamos el último de la semana en un día muy especial un día para meditar, para pensar, para reflexionar y para nunca más. Arrancamos este 24 de marzo con la palabra de Fabián Borro, el presidente de la Asociación de Clubes. La, la idea es que la confederación venía trabajando bien con el básquet femenino a través de la inversión y la apuesta que hizo con la Superliga y nosotros creemos que podíamos aportarle... Eh, todo nuestro conocimiento nuestra, nuestra experiencia en el modo de competencia en esta etapa las expectativas son muchas eh, creo que, que va a ser un lindo torneo eh, acá se están de alguna manera puñando todos los, los equipos del, que hicieron que mantienen el básquet femenino en, en actividad en Argentina a nivel profesional dos equipos Hay más que quien participar, pero bueno, vamos a ir sobre sobre esa, sobre esa ese esquema. De Fabián Borro, hablando de la Liga Nacional Femenina que arranca el 28 de abril, a González, que nos cuenta a ver cómo están las cosas en su equipo. Eh, nos hicimos fuerte local y, y jugadores que eh, sobre todo defendimos bien, Eh, defendimos bien, eh, un punto a favor que eso fue constante eh, y en ataque no fuimos regulares, pero yo creo que el dejar a, a los otros equipos en pocos puntos siempre nos dio la tranquilidad para, para ganar esa cantidad de juegos que deseamos ahora. no eh, Técnico también en, en las sugerencias, porque nosotros frenamos varios jugadores antes cuando estaban saturados la mayoría de los jugadores salvo León y Lucas Fagiano han frenado partidos sin tener una lesión que por ahí los hicieron frenar sino un desgaste, una situación y con eso ir compaginando es también lo que te da la tranquilidad de estar en el puesto que que de privilegio digamos de poder tomar ese riesgo no y no estar tan apurado el otro día yo creo que por suerte salvo algún desgazo Siempre las otras han sido a modo de, de prevención, las la frenar jugadores y, y, y lo hemos hecho y me parece que fue un, un acierto de ellos. De Sebastián González, puntero de la Conferencia Norte y el mejor récord de la temporada, nos vamos a Córdoba. Ahí estaba el Gabo Mícolas, afuera por lesión. Esto nos decía el jugador de Atenas. No va a depender de nosotros solamente, clasificar, pero bueno, lo importante es seguir luchándola, seguir hasta donde más se pueda con esperanza de gratisificar. Yo llevo una semana, así que tengo tres semanas más eh, de solamente kinesiología eh, y a partir de ahí voy a comenzar con movimientos eh, y quizás un eh, poco de bici, así que calculamos que de acá un mes eh, ya pueda quizás comenzar a hacer trabajo en cancha. El objetivo número uno ahora es eh, salvarnos de pelear por el descenso. Es el primer objetivo eh, que ya estamos eh, con buenas chances de hacerlo, pero bueno, no deja de ser un riego y no, no deja de a uno generarle un poco de preocupación. Le damos mi culas a Gerardo Montenegro. La situación de Quinsa no es la mejora. Hablamos bastante con el presidente santiagueño y fue realmente sincero nos contaba esto. Jugar algunos partidos con, con cuatro jugadores lesionados por más esfuerzo y todo lo que le pongan los muchachos se, se hace cuesta arriba, como dirigente pretendemos, así que bueno mínimamente siempre apostamos, somos de confiar hasta el final, somos de empujar nuestro equipo, así que estamos este, con toda con toda la mentalidad de querer estar en los play y después de ir los play si llegamos bien todo puede pasar. Y es cierto, el equipo de Kimza de Santiago del Estero que se reforzó con Robert Daniels... ...en lugar de Fabián Zayi, que se operó del hombro en Capital Federal... ...tampoco será Robert Battle por el resto de la temporada... ...hablaremos del partido de hoy frente al Instituto de Córdoba... ...y esto lo decía Gerardo Montenegro, nos vamos a la otra punta de la Liga Nacional... ...porque en el sur hispanoamericano levanta cabeza, ya lo está pasando a Boca Juniors... ...en la tabla de posiciones y va en busca de Peñarol de Mar del Plata que anoche perdió esto lo no decía Jonathan Treise la verdad es que nosotros tenemos que ir trabajando día a día en mejorar lo que lo que está haciendo Hispano dentro de la cancha que me parece que va dando pasitos de crecimiento pero todavía quedan unos pasos gigantes para, para empezar a pensar eh, como, como para escalar posiciones para no no nada cómodo pero yo me debo y trabajo y pienso Hispano me dio la oportunidad de trabajar de demostrar de, de mi, mi, mi juego y, y de tener una temporada más en la Liga Nacional, así que me debo pura exclusivamente a Hispanoamericano y, y bueno, es una una, una sensación distinta estar peleando contra tu, tu ex equipo pero yo quiero lo mejor para para Hispano quiero que el club y los dirigentes se queden en la Liga Nacional Fabián Borro Sebastián González, el digamos Mícula, Gerardo Montenegro Jonathan Treiz, las voces, todas las voces en esto que es uno contra uno, transitando nuestra séptima temporada en el aire ¿eh? de AM 570 en un día realmente muy especial. Somos Uno contra Uno y te lo contamos de la mejor manera. Uno contra uno Radio. Todo el básquet en el aire. Delgado, muy buenos días, bienvenidos a este programa de Esto que es Uno contra Uno con con Jessica, con Santi, con Franco, con Noelia, con María con toda la banda, en un día muy especial, este 24 de marzo, eh, bueno, no hay que tomarlo como un feriado más, tampoco hay que politizarlo, como seguramente lo van a hacer la mayoría de los partidos políticos, como hacen todas las cosas en este en este bendito y querido país, hermoso país que tenemos, con algunos sectores que no son tan hermosos que digamos, eh, pero es una, un día de reflexión, un día de memoria, un día de nunca más, ...y tener siempre claro... ...siempre claro... ...que la peor de las democracias... ...va a ser mucho mejor, infinitamente mejor... ...que la mejor de la dictadura... ...porque el hecho de poder elegir... ...aunque no comparta con la mayoría... ...aunque sea una minoría... ...aunque sea la segunda minoría... ...aunque sea la mayoría... ...y el resto no comparta conmigo... ...siempre es mucho mejor el hecho de poder elegir... ...que te den a vos la oportunidad de expresarte... ...¿no? ...y que y que no que no sea con el látigo que no sea con la bala, que es mucho más grave, que no sea, eh, bueno, como fue la Argentina, con una represión desde el Estado que fue realmente muy grande. Nadie es santo en este país. Eh, seguramente eh, todos están pensando eh, eh, en inicio de vacaciones o el en fin de semana largo. y Me parece que es un momento eh, más para reflexionar Y para para mirar hacia atrás y eso que no porque mirar para atrás en este caso es mirar para adelante para que, que nunca pase y la verdad eh, repito eh, la peor de la democracia es infinitamente superior a la mejor de las dictaduras ¿Cómo le va muchachos ¿Qué dicen buen día fabi cómo estás fabio buen día para vos